Av marriages karlige Av så det ska inte Te te entre los dos no hay nada confida bien nada tienes en el verdadero carnero te soy muchacho de conté me escucho será tu otra pareja no sé Las guitarras en la dirección musical Freddy Marubán. A la batería el gran Paco García. Al bajo, un clásico, José Vera. En esa mesa está la personalidad, la caída de ojos, el caché. A las percusiones, el gran, el Javier Berrio. Bien llegado de Las Vegas en una gran gira en la que desplomó al póker a Tony Bennett, sección de cuerda, sección de viento, a los teclados, al piano el maestro Jacob Sureda Triste porque el Zaragoza ha bajado, pero muy contento de hallarse entre ustedes, el sonido ahí fuera, imprescindible, Roberto Bisús. Gracias a la gente de Espiral que puso el sonido a Joaquín Rodríguez dos Santos, que está sonido aquí dentro, a Vicente Campillo en las luces, y a toda la gente del teatro. porteño, pero esta canción va para las madres de la Plaza de Mayo y para el...